empresa, fue con un producto y un servicio, un producto que tiene que ver con soluciones informáticas, queremos potenciar el desarrollo, y el servicio de consultoría de empresas familiares, y realmente también lo volvamos como muy positivo, si bien conocía este tipo de, de encuentros, no había participado nunca, eh, fue muy interesante, y la metodología en la cual eh, uno se inscribe previamente, y explica qué producto o servicio va a ofrecer y, o puede demandar también determinado producto o servicio y previamente a, al encuentro ya uno puede estar coordinando determinadas entrevistas o directamente ese mismo día eh, lo ayudan a concretar las entrevistas con las empresas que, que cree conveniente este, bueno, eh, hacer un tipo de, de encuentro. También fue muy positivo la posibilidad de... de interactuar con determinados organismos eh, provinciales y nacionales, en otro caso, y imagínense que en tres horas de encuentro, aproximadamente en uno de los servicios hicimos ocho, ocho entrevistas, concentradas en un solo lugar, eh, digamos, y muy bien organizado, eh, así que también coincido plenamente, si se desea repetir, eh, les aconsejamos que participen porque van a poder generar buenos contactos comerciales para potenciar sus negocios.